Muy buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar eh, nuestra segunda sesión de Doctrina de la Iglesia. Empezamos como siempre, como es debido, con una oración. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Pausamos un momento para dejar afuera las preocupaciones del día. Esa persona que te gritó en el trabajo. Ese error que cometimos. Que a veces nos olvidamos de Dios. Tomamos este momento para respirar profundamente. Tomando ese aire que Dios nos da y lo sacamos, sacando fuera toda atención toda preocupación, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una lectura del Evangelio según San Juan, de las lecturas del día de hoy. Le dijo Jesús a Nicodemo, por eso no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo de arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿Cómo puede ser esto? Respondió Jesús, ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes esto? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y venimos a proclamar lo que hemos visto pero ustedes no hacen caso de nuestro testimonio. Ahora les hablo de cosas de la tierra y no me creen. ¿Cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que por Él ha de salvarse el mundo. Palabra de Dios. Te damos gracias, Padre Dios, por tenernos aquí en tu presencia. Estamos llenos de esta alegría pascual porque ha resucitado a tu Hijo Jesucristo. Con esta resurrección nos da muestras de tu amor, Señor, nos da muestras de la vida eterna que también estás esperándonos a nosotros, los creyentes, Señor. Te damos gracias por todos estos dones, todas estas gracias que tú nos das aún sin merecerla. Te pedimos que mandes tu Santo Espíritu, ese viento que, como nos cuenta aquí Jesús en el Evangelio de Juan, sopla donde quiera, Señor. Manda tu Santo Espíritu a que sople también en nuestro corazón, en nuestra mente para que ilumine nuestro camino, ilumine nuestro entendimiento para todo lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Amén. El Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, nos podemos sentar. Como es eh, mi intención siempre, quisiera comenzar primero que nada eh, con un repaso de la semana pasada. ¿Qué se les quedó? Quisiera eh, verificar el entendimiento preguntándoles, y ahora sí, dejen la humildad a un lado, quiero ahora sí que me demuestren <risa> lo que aprendieron la semana pasada, qué se les quedó, eh, algo que quizás se les hizo interesante, sobresaliente, los que no vinieron la semana pasada, bueno, pues van a ver lo que se perdieron, pero díganme, qué se les quedó la semana pasada, algo nuevo que hayan aprendido. Algo diferente, algo que quizás lo entendieron de otra manera, que fue, les fue iluminado. Cuéntenme, vean sus notas, consulten con el compañero, a manera de repaso, ¿qué se nos quedó? Y dicen, no me acuerdo ni lo que comí en la mañana de desayuno, menos lo que hablamos la semana pasada. ¿En serio? ¿No se acuerdan? Los que tomaron nota, había muchos que estaban tomando notas. Sobre la tradición apostólica, gracias, ¿qué hablamos de la tradición apostólica, muy importante, ok, muy bien, muy bien, oral, escrita, y, y la tradición escrita se, se expresa en dónde? en las sagradas escrituras, en la Biblia, verdad, hablamos por ahí de tres etapas de la formación de los evangelios, cuáles eran esas tres etapas muy importantes, Los hechos mismos, los eventos de la vida misma de Jesús, su predicación, la, la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? continuando eso, y, te, y por último, cometerlo por escrito. Muy bien. Muy, muy importante eh, el reconocer la evolución de, de cómo toma forma los evangelios. Muy bien. Algo más que se les haya quedado. El orden en el que están los libros de la Biblia no corresponde a su orden cronológico necesariamente, sino más bien le llamamos a ese orden el orden canónico. Y el orden canónico tiene diferentes razones por estar así. Eh, eh, en, en muchas, eh, de muchas maneras el orden, por ejemplo, de las cartas de Pablo se debe más bien a la longitud de las cartas romanos, que es la más extensa, está primero. Y así sucesivamente se llegar a las otras epístolas más corticas, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? son las que están al final. Simplemente un orden práctico en el que se eh, ordenaban por ahí los pergaminos, los papiros en aquel entonces. verdad Algo más, algo que se haya quedado pendiente, que se, que se fueron manejando y dijeron, ah, le hubiera preguntado esto en la clase, o algo que después hay personas como yo, que somos de... de Reacción un poco tardada. Yo yo me, me enfrasco en estos argumentos con gente, verdad, y, y les digo y, la, y luego me voy a mi casa y digo ching, cómo no les dije eso, les hubiera dado en la torre. <risa> y, y hablamos también de la importancia, verdad, lo que es la revelación pública, que es la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuándo termina? Eh, creo que no mencioné eso. ¿Cuándo cierra la revelación pública? ¿Cuándo termina? Se me hace que no mencioné eso, pero también es muy importante. Cierra con la muerte del último apóstol. <risa> ¿Eh? Entonces la revelación pública cierra, termina con la muerte, eh, supuestamente, si, si creemos eh, esas historias. Bueno, el más joven era Juan, el que se murió el último sería él. Con él muere la revelación pública. ¿Okay? Muy bien, no mencioné eso, muy importante. La revelación pública termina... Con el último de los apóstoles, les hablé de varios niveles de, de la autoridad de, de, por ejemplo, las enseñanzas del Papa, ¿verdad? Hablamos de la más grande autoridad, sería cuál? Eh, en los pronunciamientos que hace el Papa, ¿qué es lo que tendría la mayor autoridad? De los pronunciamientos que da el Papa, si ustedes se han fijado, da una gran variedad de pronunciamientos y de varios tipos. ¿Cuál de todos estos sería el pronunciamiento que tiene la mayor autoridad? Por ahí, me parece que sí lo mencioné. Mencioné eh, los diferentes grados de, de autoridad, ¿sí o no? Ok, por ahí veo unas cabecitas que dicen que sí. Okay. Los pronunciamientos, como dijo la hermana, dígalo bien fuerte. ¿Ex -cátedra? Los pronunciamientos ex cátedra. O sea, los pronunciamientos hechos desde la silla de Pedro. Okay. si sí, sí les hablé de pronunciamientos ex cátedra y les, di, uh, les pregunté por un ejemplo y no me supieron dar uno así que se los di yo ¿se acuerdan cuál fue? ay Dios mío qué calor qué calor Les di, por ejemplo, la pronuncia, la, el pronunciamiento del Papa, y no me acuerdo, y no me no acuerdo de hoy tampoco si fue Pío XII o diez el que pronunció la, uh, como dogma de fe la asunción de la Virgen María al cielo, en cuerpo y alma. ¿Okay? La Inmaculada Concepción, eh, es pues otro dogma que fue pronunciado ex cátedra. ¿Okay? Y de ahí hay otros niveles de autoridad, les, les comenté todo esto, ¿verdad? Eh, hay cartas pastorales, hay exhortaciones. Eh, entonces, reconocer, muy importante reconocer, que de acuerdo a, al vehículo en el que se da el comunicado, la información, tiene diversos grados de autoridad. No por decir, si no es algo es cátedra, no lo voy a hacer caso. No. Todo, todo merece nuestro respeto, nuestra obediencia en fe. ¿verdad? Simplemente tener eso en cuenta. ¿Alguna otra pregunta de lo que hablamos la semana pasada? ¿Algo más antes de entrar ya al tema de hoy? ¿Cómo no? De repente también se pueden acercar mal ustedes. Pero está bien, con gusto, me lo acerco más. No hay ningún problema. ¿Algo más antes de entrar ya al tema del día de hoy? No. Eh, Excatera significa simplemente desde la silla, desde la silla, o sea desde la silla de Pedro, eh, es, es la experiencia judía que, que los rabinos tenían un lugar donde enseñaban, Cuando se, eh, la posición en, en la antigüedad de enseñar es sentado, y entonces eh, los, los rabinos tenían su lugar, su silla de los, desde donde enseñaban, entonces eso proviene desde en aquel entonces, desde el judaísmo vemos el ejemplo cuando Jesús se sube por ejemplo a, a la montaña a, a enseñar las bienaventuranzas lo hace sentado ¿no? no es como hoy en día que el maestro usualmente está de pie en aquel entonces era sentado la posición de enseñar por ahí había otra pregunta transmisión de los evangelios sí cómo no Claro que sí, hablamos de eso también. Alguna otra pregunta antes de continuar con el tema de hoy, algo que se haya quedado, que no haya quedado claro. Estamos aquí para servirles, estamos aquí, esta es su sesión, esta es su clase. Así que los continúo exhortando a que hagan sus preguntas. Los que tengan su catecismo, los que no lo dejaron en su mesita de noche donde lo tienen, y que cada noche leen desde de su catecismo, los que lo que los traigan con ustedes. Ábranlo al número 272. Los que trajeron uno de esos catecismos, porque a lo mejor tienen dos, uno el que traen con ustedes y otro el que dejan en su casa, ¿verdad? Yo tengo como 20 porque pues, en mi trabajo me llevo uno y se me olvida regresarlo y, y a la hora de la hora tengo ya como <ríe> tres o cuatro. Estamos en la sección del catecismo, vamos a empezar a repasar un poco lo que son las diferentes partes del credo, esta, parte, esta eh, sesión, estas clases están más que nada ubicadas, enraizadas en el, en el credo, que nos da un muy buen esquema de, de lo que es la fe, empezando con la revelación de la Trinidad. Nosotros confesamos nuestra fe en el credo todos los domingos, creo en un solo Dios, primero que nada, Son muchos dioses, como los griegos, como los romanos, que creían en un panteón de dioses, ¿verdad? Los griegos con Zeus allá viviendo en el monte Olympus, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que nosotros creemos en un solo Dios. Entonces, el, el primer pronunciamiento de nuestro credo es precisamente el recalcar, el, el enfatizar: creo en un solo Dios padre, que se nos revela como padre, la preponderancia de las citas bíblicas que describen a Dios es como padre, aunque también hay por ahí unas cuantas que lo describen como madre, pero se nos revela en la mayoría de las veces como padre, Jesucristo nos dice, ¿verdad? recen de esta manera, padre nuestro, creo en un solo Dios padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que significan estos pronunciamientos. ¿Qué significa decir que Dios es todopoderoso? Es la primera pregunta con la que quisiera abrir la reflexión el día de hoy. ¿Qué quiere decir cuando decimos que Dios es todopoderoso? El día de hoy los voy a poner a trabajar. Estoy un poco cansado y no quiero hablar tanto, ¿no es cierto? Simplemente porque aprenden más cuando ustedes mismos son los que dialogan, ¿ok? Formen grupos en sus mesas donde están 3, 4 personas, no más de cinco. Primero que nada, individualmente, tomen su catecismo, lean el párrafo 272, el párrafo, el número 272. 72. Primero que nada, individualmente. Una vez que usted lo haya leído personalmente, individualmente, y que su vecino también lo haya hecho, entonces voltee ahí en su grupo, tres, cuatro, no más de cinco personas. Reflexionen, díganme para ustedes qué significa decir que Dios es todopoderoso. ¿Ok? ¿Queda claro las instrucciones? Muy facilito. Primero leo yo. Entonces primero va a haber silencio. Porque estoy leyendo yo. Y yo les voy a decir. ok, Ahora volteen con su vecino. O con su grupo. Okay. Un par de minutos para que lean. Párrafo 272 del Catecismo. Si usted no lo puede encontrar. Si usted no tiene problemas en encontrarlo. Dígame para ayudarle. Un par de minutitos. Párrafo 272. La primera parte de esta reflexión. Es individual y por. Por ende, debe haber silencio. Para los que no trajeron, aquí les va. Pongan atención. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa En el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre Desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Nos dice el Catecismo, párrafo 272, un par de minutos ahora para en sus mesas, ahí donde están, volteen con su vecino, con un grupo. Díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué significa decir que Dios es todopoderoso cuando vemos tanto mal en el mundo? Como lo dice este este párrafo un par de minutitos. Ok, alguien gusta compartir su reflexión que hicieron en grupo, en pareja con el con el grupo entero. Alguien gusta compartir de lo que hablaron en su grupo o en su, o en su pareja con el grupo entero. No hay respuesta incorrecta, bueno por ahí hay algunas que les puedo corregir, pero no tengan miedo. A ver. Usted no tiene miedo. Lo que, lo que nosotros eh, resumimos de Padre Todopoderoso es que Dios todo, lo puedan, do, Dios todo lo puede, no hay nada fuera de Él. Y todo lo que es, es todopoderoso porque que Dios es todopoderoso porque no hay nada fuera de Él. Todo, él todo lo puede, Él todo lo hace. Y lo que preguntabas tú de, de por qué hay mal, Dios permite el mal, más Dios no hace el mal. Es lo que nosotros resumimos, que Dios... Y es que Dios lo permite que pase Pero más, más bien Dios no Dios no es mal En Él no hay mal Dios es amor, amor. Y es este, es este Dios es único Y no dependiente de nadie Porque todo lo demás Lo hecho por Él Es dependiente, dependiente de algo Entonces por eso es todopoderoso Es omnipotente porque Nadie Ni nadie ...puede estar en dos lugares... ...y Él está en el mundo entero... ...por eso es una omnipotencia... ...muy bien, muy acertada la respuesta... ...ahorita añadimos algunos comentarios... ...algún otro... ...alguien más que quiera añadir... ...o que, tu, que tuvo otra reflexión diferente... ...a ver por acá, muy bien... ...porque demostró su poder... ...al resucitar a Jesucristo... ...porque para Él nada es imposible... ...y todo lo puede vencer hasta la muerte porque es su voluntad la que Él realiza y Jesús confió en el Padre cuando entregó su vida en que lo iba a resucitar muy bien, alguien más bueno, una de las preguntas ¿verdad? ¿por qué es poderoso? ¿verdad? ¿qué significa? y lo más importante que encontramos este que él, él venció la muerte y Él es el, el creador de lo visible y lo invisible, lo que no se ve muy bien Unos cuantos comentarios, y eh, lo que dijeron ustedes muy acertado, en Dios no hay mal, eh, de hecho San Agustín nos dice sobre la existencia del mal, eh, el mal en sí no, no es algo que tenga sustancia, no es algo, sino que más bien es la carencia de algo, o sea es la falta de un bien, entonces por eso filosóficamente dice San Agustín, no se puede decir que, que, que Dios puede haber creado o hecho algún mal, porque el mal es una no criatura, es algo negativo, es algo que no existe, sino más bien la carencia de algo que debería existir. Eh, ¿No han escuchado ustedes una pregunta in, medio infantil que se hace a veces eh, los, los ateos que, que dicen, ¿cómo, ¿cómo contestan ustedes los que creen en Dios a la pregunta? Eh, ¿Podría Dios crear una piedra tan grande que no la puede mover ¿Nunca he oído ese, ese supuesto pregunta que no se puede contestar? ¿Nunca, nunca he oído eso? Bueno, entonces no les va a, no les va a servir la, la, la enseñanza. Ah, el punto es que es una contradicción. No se, puede, no se puede decir, ¿puede Dios crear un triángulo de cuatro lados? Es una contradicción en términos. Eh, Como, como acaban de decir, para Dios nada es imposible. Una contradicción en términos es, es una nada. <risa> y para Dios nada es imposible. Él puede hacer, pero la nada es imposible, ¿verdad? Para voltear ese, ese dicho en su cabeza. Eh, Dios Todopoderoso, porque con su palabra de la nada crea todo. verdad Dios dice, hágase la luz, y la luz se hace. Y esa misma palabra poderosa de Dios está activa hoy en nuestros días, hay que reconocer eso. Porque la misma palabra de Dios que, que realiza la creación, que separa las aguas, que hace que la luz del día esté ahí y la luz de la noche también, la luna, es la misma voz que hoy en día a través del sacerdote dice, «Tus pecados te son perdonados». Esa voz poderosa de Dios incluso realiza el milagro hoy en día de sacar de la muerte la vida. Porque eso es lo que el perdón de los pecados nos da. De haber estado muertos nos da la vida. Es lo que hace el bautismo en este pasaje que acabamos de leer en la lectura del día de hoy. De que estaba hablando Jesús con Nicodemo. Tienes que renacer. Tienes que nacer de lo alto, según la traducción que tengas, porque significa lo mismo. Tienes que renacer, tienes que volver a nacer de lo alto. Y Nicodemos, ¿cómo voy a volver a meterme al vientre de mi madre? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿A qué se refiere esto? Del bautismo. De renacer. Es un renacimiento. Volvemos a la vida. Entonces esa palabra de Dios. Sigue viva y poderosa hoy en día, okay, entonces Dios, Padre Todopoderoso, lo que dijeron acerca de la, de, de la maldad, de la enfermedad, muy acertado, esa enseñanza de la iglesia sí, precisamente que, que Dios más bien permite eh, el mal. Muchas veces hay que reconocer que, que lo que nos parece mal a nosotros, a final de cuentas, es un bien. Porque Dios a veces nos manda estas cosas para nuestra corrección, ¿verdad? En, en nuestro limitado punto de vista en ese momento, dice, ay, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? Sin saber que de haber continuado como íbamos, hubiéramos terminado condenados. Entonces muchas veces el dolor, la, la maldad, lo que sucede, es para nuestra corrección, Y, y lo podemos ver eh, en la vida diaria si, si, si un niño se acerca la manita a, a la estufa y está prendida ese dolor que siente lo aleja, ¿verdad? para que no se vaya a quemar entonces incluso en, en nuestra vida podemos ver eso ¿verdad? que el dolor a veces tiene eh, ese carácter de, de remedio ese carácter de prevención claro, claro eh, para las personas que, que están ya cerca de Dios a veces manda esas pruebas, ¿verdad?, como lo vemos en el, en el libro de Job, ¿verdad?, en el libro de Job, que, que estaba él en prosperidad, que amaba a Dios, que, que lo seguía, y, y dice el tentador, <risa> dice, pues sí, él está muy bien, él dice que te quiere, pero pues nada más quítale sus posesiones y vas a ver cómo reniega, okay ya que le quita todos sus posesiones, no, pues, fíjate cómo sigue siendo fiel. Bueno, ahora tócale la carne, ahora dale enfermedad. Y así, ¿verdad?, se mostró Job fiel, ¿verdad? Y, y, y ese libro trata de estar de una pregunta, ¿por qué le pasa cosas malas a los buenos? ¿Y cuál es la respuesta que da al final Dios en el libro de Job? En pocas palabras le dice, ¿tú qué sabes?, ¿Eres acaso tú Dios para saberlo? Entonces eh, nos deja en ese misterio que es el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad. ¿verdad? Pero a fin de cuentas, como dice en este pasaje que acabamos de leer de, del Catecismo, a fin de cuentas yo creo que podemos únicamente ver un poco de luz eh, en este problema de, del mal eh, a la luz que nos da la cruz, donde, donde nos dice el Catecismo, donde Dios... Manda a su único Hijo amado para nuestra salvación. Muere en la cruz. Dios muere en la cruz. ¿Qué tontería es eso para el mundo? ¿Qué locura es eso para el mundo? Mas para nosotros que creemos en Dios, esto es salvación. ¿Eh? Entonces, es lo que habla el catecismo en este pasaje. Nos dice, eso es, es una locura. Pero para Dios es la manera en que Él actúa. ¿Ok? Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Todo lo visible y lo invisible. O sea, todo lo que vemos, ¿y qué, y qué sería lo que creo que no vemos? Las cosas las, en, el, en el ámbito espiritual, ¿verdad? No hay cosas no, hay cosa no creadas por Dios. Vamos a leer ahora el párrafo 2.80 en su Catecismo el párrafo 280 la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo inversamente el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Había religiones en la antigüedad que adoraban a la naturaleza como dioses, al sol, la luna, en México me acuerdo los, los aztecas, ¿verdad?, Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿verdad?, el viento, todo, todo, toda la naturaleza. ¿verdad? Y, y, y sin embargo, nuestra fe nos dice, no, Dios creó estas cosas. Estas cosas no son Dios. ¿Eh? Ese es un error que se llama panteísmo. El identificar a la creación con el creador. No, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, por eso muy importante el, el estar pendientes de, de la creación, de ver ahí El, el poder de Dios y su amor, porque desde el principio, desde la historia de la creación, se expresa la voluntad salvadora de Dios. ¿Qué pasa después del pecado de sus primeros padres? ¿Los deja ahí Dios votados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les dice? ¿Cuál es esa promesa? ¿Verdad? El pasaje conocido como el proto evangelio, ¿verdad? de que un hijo de la mujer, un descendiente de Eva, iba a destruir a la serpiente. ¿Ok? Entonces, desde un principio se, se revela ya el plan amoroso de Dios que desea nuestra salvación. Hermanos y hermanas, si, si algo sacan de estas clases es que Dios nos ama, que Dios quiere salvarnos a todos. Dios quiere nuestra salvación. Como dice, siempre me acuerdo esa canción. Eh, Dios no quiere la muerte del pecador. Sino que... Cantan como los ángeles, dice mi, mi párroco. Eh, pero ese es el mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje. Que, que nos quede bien claro a través de todo lo que hacemos aquí, hermanos. Porque es algo bastante fundamental y muchos de nosotros a veces no hemos crecido con ese mensaje por diferentes circunstancias mal ejemplo de padres o, o mala catequesis mala formación no que nos quede eso bien claro verdad eh, inteligencia humana 286 286 la inteligencia humana es algo que mencioné creo que la vez pasada también puede ciertamente encontrar por sí por sí misma una respuesta a la, cre a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Fue algo que mencioné la vez pasada, ¿verdad? Que eh, desde, es, fue un pronunciamiento dogmático, de hecho, del Concilio Vaticano I, les mencioné eso, ¿verdad? Que incluso a través de la razón humana se puede llegar al conocimiento de Dios, mucho mejor cuando se hace a través de la revelación. Pero también le da su lugar, la iglesia, eh, eh, yo a mí me parece algo increíble, porque nuestra iglesia es de las pocas instituciones en el mundo que, que le da su lugar a la razón. Y dice, la razón es, es algo, es un regalo de Dios que nos da, y que incluso a través de la razón podemos conocer a Dios. Para nosotros eh, es una cosa, de, de es, la vida es, es, es, asciende el alma, a la verdad, a Dios con dos alas, la fe y la razón, la fe ayudada, iluminada por la razón, porque una fe ciega, pues es una fe fundamentalista, ¿verdad? una fe ciega y una inteligencia sin fe, pues es un racionalismo, son las dos cosas, nuestra iglesia siempre le ha dado su lugar a las ciencias, a la filosofía, a la astronomía a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, como dice Pablo, prueben todo, y quédense con lo bueno. ¿eh? Porque para nosotros los cristianos católicos, eso es. Entonces, para nosotros los cristianos católicos no hay ningún problema, ¿verdad? con los descubrimientos de la ciencia, con los avances, porque para nosotros ahí está también el designio de Dios, la mano de Dios, Creadora, que nos dio esa inteligencia, ¿verdad? para darle buen uso. ¿okay? Dios crea de la nada. Dios crea de la nada. ¿Cuál es la diferencia entre creación por Dios y creación por el hombre? Bueno, nosotros necesitamos materia prima. Nosotros para hacer algo, cualquier cosa, necesitamos la madera. El escultor necesita el bronce o el yeso o la madera, lo que vaya a esculpir. ¿verdad? Pero Dios crea de la nada. Él no necesita material alguno. Y ahí se muestra también su gran poder. ¿Quién de ustedes quiere hacer eso? ¿Quién de ustedes puede crear de la nada? Nadie, ¿verdad? Párrafo 2, 9, 8, Luz en las tinieblas. Párrafo 2, 9.8. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro. Y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la vida. La resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra, pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas. Puede también dar la luz en la fe a los que lo ignoran. Nos dice el catecismo. Dios puede crear de la nada. Puede por el Espíritu Santo dar la vida. De, de eso habla la profecía de Jesucristo de Jeremías que incluso vimos durante, me parece que la vimos durante el triduo pascual, eh, en esas lecturas, esa profecía, esa visión de que Dios nos iba a dar la ley ahora en el corazón del hombre. Si oyeron esa lectura ahora en estos días, eh, en el triduo pascual, J eh, Jeremías capítulo 3 me parece, habla de esta visión, de que nos iba a dar Dios una nueva alianza, Una alianza ahora inscrita en el corazón humano. Porque esa alianza en el corazón humano es el Espíritu Santo que entra en el corazón. La antigua alianza no había podido llegar al corazón humano estando escrita en piedra, sobre piedra. No había logrado entrar al corazón humano. Mas ahora con la venida de Jesús, Él mismo nos anuncia en la última cena. Esta es, este es el cáliz de la nueva alianza, se inaugura este nuevo orden, esta nueva alianza, ahora con esa visión del profeta Jeremías, escrita en el corazón humano. Y, y este pasaje que habla también de la luz, Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, yo soy la luz, yo soy la luz, ¿a qué se refiere esto?, ¿a qué se refiere esto?, Cuando dice Jesús, yo soy la luz, ¿de qué está hablando? ¿Y cuáles son las tinieblas? Exactamente. Alguien asistió a la vigilia pascual y ahí se pone de manifiesto lo que estamos hablando, ¿verdad? Con, con el fuego nuevo, con el cirio pascual que entra en la oscuridad en que se encuentra ahí el templo, ¿verdad? Representando esta realidad que estamos hablando, de cómo el mundo se encontraba en este estado de oscuridad la impotencia ante el pecado, sin embargo llega Jesús con su luz a iluminar nuestra vida, por eso nos dice Jesús, yo soy la luz, exactamente, y, y, y nosotros como cristianos, no se olviden, todo lo que hablamos nosotros como cristianos por nuestro bautismo, no se olviden, estamos llamados a participar en nuestras propias vidas, arrancando esas tinieblas de nuestra vida, alejándonos de lo que nos separa de Dios que nuestra familia se siga a Dios en mi trabajo, en lo que hago dejen afuera las tinieblas de hacer trampa de robarse el dinero de robarse el tiempo y yo creo que me incluye ahí también ¿verdad? todos tenemos la dignidad, el honor de participar en esta obra creativa de Dios ¿verdad? Por nuestro bautismo, participamos en esta obra. ¿okay? Es muy importante también que reconozcamos que tenemos nuestro lugar. No es cosa nada más de estar ahí sentaditos. Ustedes, como dicen en inglés, I'm preaching to the choir, ¿verdad? Ustedes ya están convencidos. Pero, ¿cuántos de ustedes, antes de llegar aquí a su lugar donde estaban, eran como yo, que veníamos a misa los domingos y, y creíamos que éramos buenos con eso? Que ya con cumplir con eso, yo, yo soy bueno porque al cabo yo no robo, yo no mato a nadie, yo no vendo drogas. Yo soy muy bueno. ¿Cuántos de ustedes eran de esos? Amén, ¿verdad? Pero estamos aquí porque Dios nos ha dado la luz, se nos han abierto los ojos y hemos visto que eso no es ser bueno, que eso no es lo que estamos llamados a hacer, que Dios nos llama a participar, a traer esta luz al mundo, el pasaje ese del evangelio donde nos dice que seamos lámparas, que no se puede esconder esa lámpara, nosotros los cristianos debemos ser así, con nuestras vidas, con ese ejemplo, entonces no se me queden ahí sentaditos como están ahorita el día de hoy, <ríe> hay que pasar de, de, de ser discípulos a ser apóstoles, a ser enviados, ¿eh?, Claro, hay que entrenarse primero, hay que estar a los pies del maestro, hay que aprender de Dios, hay que estar apegados a su palabra en la escritura. Está ahí el discipulado, pero no se queden ahí toda la vida, no se queden ahí. Hay que salir a la acción, hermanos, hermanas, ¿ok? Ese es el proceso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya me puse a predicar y se me olvidó dónde estaba. Eh, 299. Dios crea con sabiduría. La creación está ordenada. El libro de la sabiduría. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Creada en y por el verbo eterno. Imagen de Dios invisible, según nos dice San Pablo. La creación está destinada, dirigida al hombre. Imagen de Dios. Llamado a una relación personal con Dios. Voy a parar ahí un momento, porque es muy importante. Relación personal con Dios. Relación personal con Dios. Esto de la fe, hermanos. Esto de la religión. Como, como lo he venido mencionando. No es de cumplir los diez mandamientos nada más. Aunque, claro, son una guía segura. No es nada más de venir a misa los domingos. ¿Verdad? Lo que estamos haciendo aquí se trata de qué. Una relación personal con Dios. Y no solo se queda ahí, porque esa relación personal nos lleva también a la relación con todos los hermanos, ¿verdad? Porque muchos, yo amo mucho a Dios, mientras no me hablen, mientras no se meta el vecino, ¿verdad? No, no es así. Inclu, incluso las lecturas del domingo, la segunda lectura, nos va a hablar de eso. No podemos decir, yo amo a Dios, ¿verdad? No podemos, no podemos decir, yo... Conozco a Dios, yo amo a Dios, si no seguimos sus mandamientos. Entonces, eso, es cosa de relación, hermanos. Yo siempre eh, predico sobre eso, yo siempre menciono eso, porque todavía, aunque ya Dios nos abrió los ojos, todavía nos falta un poquito a veces. Y todavía vemos este proceso a manera de ser un cumplimiento de leyes. Yo estoy bien con Dios, mientras aquí tengo mi lista de 10 mandamientos y. Todos los cumple el día de hoy. Bueno, son una guía segura, hermanos. Pero es sobre una relación. En una relación tú quieres hacer lo mejor para la persona amada. Cuando doy clases, por ejemplo, de sacramentos. Eh, hablamos de la misa, por ejemplo. y Siempre me preguntan. Si llego después de la primera lectura, ¿cuenta la misa? O, o si llego después del salmo, ¿cuenta la misa? O ¿hasta cuándo puedo llegar tarde para que...? Y lo mismo sobre, cuando hablo del, del sacramento de la reconciliación. Si hago esto es pecado, si hago lo otro es pecado. ¿Qué tanto puedo hacer para que sea pecado, antes de que sea pecado? ¿Y, y, y qué demuestra esta actitud? ¿Qué está demostrando? Yo les pongo esta imagen. Sobre tu esposa, sobre tu esposo. Tú te preguntas. ¿Qué tanto le puedo poner de lonche aquí a, a mi esposo antes de que se me enferme? ¿verdad? Si en vez de tres tacos le pongo dos. O mejor no más uno. O ya no le pongo ni tortilla. ¿Te preguntas tú eso sobre tu esposo, sobre tus hijos? No, tú quieres lo mejor. Tú les das hasta de más ¿verdad? Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Tú le das lo mejor. Pero cuando se trata de las cosas de Dios... ¿Qué es lo menos que puedo hacer? Se trata de una relación, hermanos y hermanas. Y como toda relación, damos lo mejor. Y si estamos enamorados de Dios, queremos lo mejor. Y ponemos todo, todo, todo, todo de nuestra parte. Y no dejamos que nada interrumpa, se meta en esta relación. Nos alejamos de las amistades que nos separan. Nos alejamos de las acciones que nos separan de Dios. Todo, todo eso que nos separa. Y hay tantas cosas. Entonces, muy importante esto de la, de ver este proceso como una relación. ¿okay? Es una relación con Dios. Nuestra inteligencia, continuamos en el 299, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y respeto entre el creador y su obra salida de la bondad divina la creación participa en esta bondad participamos en la bondad divina porque como vemos en el testimonio de Génesis cuando Dios crea algo lo declara bueno por eso para nosotros los cristianos católicos toda la creación es buena en su origen En su creación, por Dios, ya después entra la distorsión del pecado, obviamente, y, y entran otra, otras cosas. Pero desde el principio, en su, en su creación, toda la creación es buena. Por eso para nosotros, la naturaleza, los animalitos, todo, todo, todo, la ecología es una rama también donde el cristiano tiene algo que decir. Y de hecho el Papa Francisco está trabajando, tengo entendido, en una encíclica sobre la ecología, el respeto a la naturaleza, ¿ok?, Y, y es parte, es manifestación de la bondad de Dios, porque ¿qué razón tenía Dios para crear si no es por un desborde de su bondad, de su amor? Como dijeron por ahí los hermanos, Dios es el único ser que tiene la existencia en sí. Todos nosotros dependemos de nuestra existencia, dependimos de nuestra creación por algo más, ¿verdad? De que nuestros padres se encontraran, de que estos padres de ellos... Se... Todos dependemos de eso. Dios es el único ser que tiene existencia en sí. Y no necesita no necesita compañía. No necesita eh, eh, animalitos como nosotros. verdad, Que tenemos mascotas. No somos sus mascotas. Sino que por un desborde de amor. Nos enseña Juan Pablo II. Nos enseñaba San Juan Pablo II. Es por un desborde de amor de Dios. Que como todo amor busca al otro. Busca expandirse busca extenderse en este despliegue de la exuberancia del amor divino, es que nos crea al hombre y la mujer. Y de la misma manera, nos llama, es nuestro destino, el amar. Se cumple el propósito de nuestra creación en el amar. Amar a Dios, amando a los demás. ¿Okay? Preguntas, me estoy, me estoy eh, extendiendo un poco pongo a pensar, tan grande el amor de Dios que siendo todopoderoso, estar en lo máximo y venir a habitar porque yo le digo, al vientre de, de María le digo, el templo de Dios venir a habitar nueve meses para nuestra salvación es algo bastante porque me pongo una comparación media bruscona, verdad un, un gobernante un presidente, a poco deja el puesto y se viene con los obreros para luchar por ellos nunca lo hace y siendo lo máximo todopoderoso viene por nosotros a tierra y se hace carne para salvarnos. La única vez que vienen es cuando son las elecciones, ¿verdad? es cuando sí se codean ahí con como ahora está la, la Hillary está ahí en, en, entre el mundo verdad pero afuera de ahí nunca lo vemos verdad es cierto, es una gran maravilla Es una gran maravilla expresada ahí en el prólogo del de, de Evangelio de Juan, de cómo eh, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que, que literalmente, más bien eh, debería decir, eh, eh, tendió su tienda. Puso su tienda entre nosotros. Hizo hizo de su casa nuestro mundo. Entonces, es una gran maravilla y, y qué, bueno, qué bueno, qué bonito verlo verlo de esa manera. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Algún otra, ¿Algún otra comentario de lo que hemos estado hablando? ¿Vamos bien? Divina Providencia. Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. 301. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No le da solo el existir, el ser sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. O sea, hay, hay ciertas corrientes, ciertas religiones que dicen, sí, pues es que sí hay un cierto ser creador que ahí hace su creación y luego nos, nos deja ahí a que nosotros hagamos y deshagamos. Hay ciertos, ciertas corrientes religiosas que piensan eso. Los fundadores de este país... Eh, se le llama a esa corriente un deísmo, de decir bueno si hay un ser supremo que crea y todo eso pero nos deja ya, se sale de la escena, una vez hecha la creación se sale, no, para nosotros los cristianos católicos no es así, Dios nos crea pero no nos deja ahí, cada momento de nuestra vida Dios nos sostiene en el ser, a manera de que por decirlo metafóricamente, porque es imposible, pero por ponerlo metafóricamente con lenguaje humano peligrosamente, que si Dios se olvidara de nosotros, dejaríamos de existir. ¿verdad? Dios nos mantiene en existencia cada momento de nuestras vidas. Y si eso no te da razón de alegría, razón para amar a Dios, chécate el pulso, hermano, porque te me estás muriendo. Si eso... ¿No hace palpitar tu corazoncito un poco más rápido? Chécate, chécate. ¿okay? 302. En estado de vía. ¿Qué significa eso? La creación tiene su bondad y su perfección propia. Pero no salió plenamente acabada de las manos del creador. Fue creada en estado de vía. Hacia una perfección última. Todavía por alcanzar a la que Dios la destinó llamamos divina providencia las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia su perfección o sea este, esta etapa en donde nos encontramos en el mundo desde la creación, nos dice el catecismo esa no era la meta esa no era la meta final de la creación sino que es un estado de vía, o sea, estamos en peregrinaje aquí donde estamos no es nuestro destino hermanos estamos de paso, en realidad ¿cuál es nuestro hogar? ¿cuál es nuestra morada? estamos aquí de paso no somos ciudadanos aquí del mundo, estamos del mundo dice San Pablo, pero no somos del mundo, nos encontramos aquí pero nuestro destino es el cielo, ¿Okay? entonces eh, dentro de todo lo que se dice acerca de la creación y todo, sí claro, pero también la mirada del cristiano también está hacia el cielo, ¿verdad? no tan al cielo que se nos olvida aquí las necesidades de abajo, verdad, pero no tan agachado que se nos olvida subir al cielo, es, es un balance hermanos, hay que mantener la perspectiva balanceada, no, no estamos ni agachados ni con el cuello tampoco de arriba, ¿verdad? las dos cosas, El mal y los ángeles. 3.10. Nos dice 3.10. ¿Por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? La gran pregunta. ¿Por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinita... Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Dios nos dio la libertad, hermanos. Sin libertad no hay posibilidad de amor. No podríamos decir que amamos a Dios sin tener esa libertad que se le llama ese libre albedrío. Esa libertad de elegir el mal o elegir el bien. Entonces, fuimos creados con esta libertad para elegir el bien, pero obviamente hay la posibilidad de elegir el mal, como todos lo sabemos. Pero de no de no haber sido así, no hubiéramos sido más que esclavos o robots, ¿verdad? que no tienen voluntad, que no tienen decisión. Entonces, Dios nos creó con esa posibilidad. Para poder haber la posibilidad de decir que amamos a Dios. Sin esa libertad no hay amor. Vamos un poquito atrasados, así que le vamos a dar fuerte. Eh, Todos tenemos un ángel de la guarda. Todos. No se pongan a ponerle nombre, porque eso tampoco está bien. Ya tiene nombre, no no te pongas a, a que nombrarle. No, no, no, no. En la Biblia cuando se aparece un ángel, que es lo primero que dice... Cuando, se, cuando entra a la escena en la Biblia, un ángel, que, que son las primeras palabras que salen de su boca. En la Biblia, cuando vemos la aparición, la entrada de un ángel, ¿cuál es usualmente lo primero que sale de su boca? Ya lo vi por ahí. ¡No tengas miedo! ¿Qué te dice eso sobre la naturaleza, la apariencia de un ángel? Es algo grandioso. Es algo espantoso, para que te tenga que decir el ángel, no tengas miedo entonces no se pongan ahí a darles nombres no son sus mascotas, no pero sí encomiéndense todos los días a su ángel guardián Jesucristo mismo nos dice que todos tenemos nuestro ángel ok, vamos a ver 336, vamos a ver si está por ahí la cita ¿ya lo, bus ya lo viste aquí el 336? porque por ahí debe de venir eh... No tienen esa cita de Jesús, están citando otras cosas, eh, pero no tienen la cita de Jesús, te la, te, recuérdame para traértela, porque Jesús mismo nos dice, que eh, cuando dice ese pasaje de, miren eh, estos pequeños, ¿verdad? que no desprecien estos pequeños, porque ellos tienen un ángel en el cielo, eh, entonces viene de la boca misma de Jesús, y es la enseñanza de la iglesia, como lo vemos en el catecismo, todos tenemos un ángel de la guardia, encomiéndase a, a su protección, a su guía, Eh, también, como parte del día de hoy, mencionar la caída de los ángeles. Los ángeles caídos, que vienen siendo ¿quién? ¿Quiénes? Los demonios, ¿verdad? El mayor de ellos, ¿verdad? Conocemos como Satanás, que era, en un principio, el ángel mayor. Que por su propio deseo de querer ser como Dios, fue que fue arrojado al abismo. ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, por eso mismo, ¿existe el diablo? ¿Existen los demonios? Sí, debido a que existen los ángeles. ¿verdad? Si negamos la existencia de Satanás, bueno, estamos negando la existencia de los ángeles también. Entonces, ¿qué significa la palabra ángel? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hace un ángel? Mensajero. ¿verdad? Como vemos ahí el, el arcángel Gabriel, ¿verdad? el que le da la anunciación a María, el mensaje ese. Entonces, eh, ser mensajeros. ¿okay? La belleza de la creación, el hombre, el pináculo de la creación. Dios deja encargado al hombre, lo deja como custodio, como mayordomo, como cuidador, protector de la creación. Y eso lo vemos desde el principio en Génesis, en la creación, cuando Dios le manda a Adán a nombrar a los animales. En la Biblia, en la mentalidad bíblica, el ponerle el nombre a algo, el nombrar a alguien, simboliza el poderío sobre esa persona. Cuando se pelea a Jacob con el ángel del Señor, ¿qué es lo que le está peleando?, Dime cómo te llamas. ¿Se acuerdan? Tomaron el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos de ustedes. Bueno, ahí se los dejo de tarea. El octavo día, el día de la nueva creación, 349. Estamos en el 349. Para nosotros ha surgido un nuevo día. El día de la resurrección de Cristo. El octavo día. Por eso, hermanos, fíjense en sus pilas bautismales. Las pilas bautismales tienen una figura geométrica, usualmente. Son ya sea círculos o son octágonos. haciendo Tiene que estar relacionado, haciendo, eh, aludiendo a este octavo día. La creación fue realizada en siete días. El octavo día es el primer día de la nueva creación, ahora en Jesucristo. Y somos hechos nueva creación por el bautismo. Fíjense sus pilas bautismales, aquí la de San Carlos no sé si sea un octágono. ¿Alguien se ha fijado? Ok. El hombre. El hombre tiene una gran dignidad. Por ser primero que nada. Creado por Dios. El ser criatura de Dios. Lleva ya con eso una gran dignidad. Y no solo eso. Sino que Dios. Nos ha elevado a los bautizados. De ser criaturas. ¿Hacer ahora qué? Hacer ahora. ahora hijos e hijas adoptivos de Dios, ¿verdad?, porque Dios, porque Jesucristo es su único hijo, ¿verdad?, somos hijos e hijas adoptivos, con las mismas prerrogativas, ¿verdad?, que tiene el hijo natural, ¿verdad?, eh, entonces tenemos una gran dignidad, y al haber sido creados por Dios, eso conlleva grandes cosas, hermanos, no es nada más algo que, que enseñamos ya ah, qué bonito, ¿verdad?, no. Porque eso tiene consecuencias en la sociedad. Si tú y yo fuimos creados por Dios, si tú y yo tenemos el mismo Padre, ¿qué nos hace a ti y a mí? Exactamente. Entonces, si, si el mundo, si la sociedad, nos viéramos todos de esa manera, como nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿qué diferencia sería el mundo, verdad? Entonces Es muy importante, por eso la iglesia defiende la dignidad humana, eh, Por eso hay la enseñanza social de la iglesia, el buen trato a los trabajadores, un salario justo... ...todas esas cosas que están ligadas a la dignidad humana. El ser humano, el hombre tiene una alma espiritual. Una alma espiritual, estamos en el número 366. La iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres... ...y que es inmortal... ...no perece cuando se separa... ...del cuerpo en la muerte... ...y se unirá de nuevo al cuerpo... ...en la resurrección final... ...366... ...muy importante esta enseñanza del alma espiritual... ...si saben todos... ...o muchas veces menciono esto y, y es sorpresa para algunos... ...que es la fe de la iglesia... ...que al final de los tiempos... ...se va a volver a reunir... ...nuestra alma... ...con el cuerpo... ...y nuestro destino final ya sea el cielo o el infierno, lo vamos a pasar en cuerpo y alma. No veo ninguna cara sorprendida, entonces pues ya sabían, ¿verdad? Porque muchas veces, como que no nos ha caído el 20, que todos los domingos decimos, creo en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Esa es la enseñanza de la iglesia, es nuestra fe, que en cuerpo y alma, Que nuestro alma se va a reunir una vez más con el cuerpo al final de los tiempos. ¿okay? La muerte es la separación del alma con el cuerpo. ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre eso? Es algo un tanto filosófico que a veces no, no hemos tenido contacto con esa enseñanza. Es una alma espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Eh, la, el cuerpo... Te doy el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo en su resurrección se aparece como fantasma se aparece en cuerpo y alma y en cuerpo y alma asciende al Padre y reina desde siempre en cuerpo y alma entonces la carne resucitada no es corruptible es una carne transformada y quizás el, el pasaje que quizás se refiere más bien a a, a la corrupción, al pecado, que no puede entrar, no estoy seguro, tendría que checar, pero igualmente, eh, Jesucristo nos da ese ejemplo, nos da el modelo a seguir, lo que nos espera a nosotros, y las propiedades que tiene ese cuerpo, que no lo detiene eh, en las paredes, y las puertas, ni nada, ah, un poco diferente. Sí, eh, es un regreso a ese plano original, un regreso a ese plano original que la... La fe de la iglesia, nuestra, la enseñanza de la iglesia es: acuérdense ustedes, que hay un juicio eh, un juicio final. O sea, hay un juicio inmediato después de la muerte, ¿verdad? cuando te mueres tú, cuando me muero yo. ¿verdad? Hay un juicio individual y al final de los tiempos hay un juicio universal en el que todo mundo, todo el ser humano que ha vivido, desde que ha habido ser humano, va a ser juzgado por Dios. Ahí se va a saber, ahora sí, quién hizo qué, ¿verdad? Y, y ahí va a ser, se va a ratificar, no va a ser otro, otro resultado, es simplemente una ratificación del juicio individual, pero ahí vamos a estar todos, ¿verdad? Entonces, es parte de la enseñanza de la Iglesia. Alma espiritual, eh, quizás un poco más filosófico, pero eh, por ejemplo, la filosofía tom, eh, de, de, de, de, tomística que viene de Aristóteles dice que toda cosa viva tiene una alma. Por ejemplo, hay un alma animal, un perrito tiene una alma, la planta tiene un alma vegetal, es lo que le da vida a la materia, en el caso de nosotros es un alma espiritual, porque es un espíritu, ¿verdad? entonces a eso se refiere el decir que es una alma espiritual, porque de acuerdo a esas categorías filosóficas eh, hay otras cosas que pueden tener alma también, pero la nuestra es un alma espiritual compartimos con Dios y los ángeles el espíritu y con otras criaturas pues la carne ¿Okay? 372 el uno para el otro el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro no que Dios los haya hecho a medias no es tu media naranja ¿verdad? ni tu media manzana ni nada de eso los ha creado para una comunión de personas comunión de personas es eso en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto personas, huesos de mis huesos, y complementarios en cuanto masculino y femenino. Algo que, que usualmente les comparto los, a, a los hermanos, un poco una broma en serio. Ayuda. Cuando hablo del matrimonio, les digo, ¿saben el origen de la palabra cónyuge? Porque es, es tu cónyuge, ¿verdad? No sé, ya están riendo porque se acuerdan. ¿Quién es, ¿Quién es tu cónyuge? Es el buey de al lado. Porque es el que va llevando el yugo contigo. De eso está hablando el catecismo, no en esas palabras, ¿verdad? Vaya, se les quedó algo al menos de la clase. Va, gloria a Dios. No, no es lo más mejor que hubiera querido que se les quedara, pero al menos algo se les quedó. Es esa ayuda. Pero, pero de ahí proviene, es en serio, de ahí proviene es el que carga el yugo contigo es el cónyuge cónyuge. ¿verdad? es esa ayuda que, eh, que hombre y mujer estamos supuestos a dar, ¿no? así que maridos esposas, hay que jalar parejo ¿okay? porque si no se la dea la carreta <risa> exactamente santidad y justicia original, fuimos creados en una justicia original, libres de pecado En una inocencia original, por eso en un principio, Dan y Eva andaban pues sin taparrabos y nada, ¿verdad? andaban al natural. No es sino hasta la entrada del pecado que entra la vergüenza, ¿verdad? que entran todas esas distorsiones. ¿verdad? Se distorsiona la relación entre el hombre y la mujer, pero originalmente una santidad, una justicia original. Pecado original. Un poco de eso rápidamente. Porque a veces nos, nos cuesta trabajo. Eh, ¿Cuál es el pecado original? El pecado de la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿verdad? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo participo en eso si yo no estaba ahí? ¿Por qué yo cargo con esa culpa? ¿Alguien quiere elaborar en eso? Eh, es, este resultado un poco nos muestra la, la unión de la raza humana. Y, y doy ciertos ejemplos cuando hablamos de esto. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial. Cuando un país como Japón y Estados Unidos están en guerra, pues el que declara la guerra es allá el presidente del Congreso, ¿verdad? Pero si tú te encuentras a, a un japonés estando en guerra con él, con el país, pues es tu enemigo. Aunque esa persona no tuvo nada que ver, aunque esa persona sea pacifista, por ser parte de la nación verdad que declaró la guerra, Es algo parecido, ¿verdad? Nosotros, pues, no estuvimos ahí. Dices tú, pues, yo no fui. <ríe> pero como miembros de la raza humana, como descendientes de nuestros primeros padres, Adán y Eva, compartimos, ¿verdad? De eh, eh, eh, ponerlo de esa manera, de esa culpa. ¿Ok? Y, y otra cosa que podemos añadir a eso, de eh, la doctrina del pecado original, es que mientras que el pecado original se elimina, se lava, se vence, ¿a través de qué? del bautismo aún así quedan sus consecuencias ¿Cuál es, ¿cuál es la consecuencia? lo que la iglesia le llama la concupiscencia que es esa inclinación a el mal como, como lo expresa San Pablo ¿verdad? el bien que quiero hacer no lo hago Y el mal que no quiero hacer, lo hago. Está definiendo ahí San Pablo perfectamente la concupiscencia, ¿verdad? Que, que lo que no deberíamos hacer ahí andamos, ¿verdad?, de canijos. Y el bien que debemos hacer, no lo hacemos. ¿verdad? Eso es la concupiscencia. Ese es resultado del pecado original, que queda aún después del bautismo. Y que por eso la iglesia nos da otro medio para el perdón de los pecados, ¿verdad?, que es el sacramento de la reconciliación okay. por ahí atrás hermano ¿cuál de todas? el bien que quiero hacer, ponlo en google google sabe, google sabe todo esto me vine hoy sin notas fíjate, hoy vine a, a, a como Dios me trajo digo no, no es cierto, vine sin notas ok Otra, otro ejercicio estamos confundidos con lo del árbol y la manzana entonces cómo se podía explicar primero que nada cuál manzana cuál manzana en el, en el texto del, del génesis no dice manzana no dice manzana y fruto fruto muy, muy brevemente muy brevemente porque se debió de haber cubierto en el, en el antiguo testamento pero muy brevemente hay que recordar que eh, libros como el de Génesis, sobre todo los relatos de la creación, deberían de ser interpretados más bien de manera simbólica, ¿verdad? de manera alegórica. La verdad más profunda que está ahí no es literal. ¿eh? Entonces, de esa manera, ¿qué puede ser el fruto? Bueno, es el pecado, es lo que nos atrae, porque la tentación siempre tiene un elemento de algo que nos parece bueno en ese momento. ¿verdad? Me voy a robar esto porque lo necesito, según yo. ¿verdad? No, es esa atracción. nos está hablando metafóricamente ese fruto. esa eh, de la... Porque, ¿qué les dice Dios? todo pueden comer, menos de ese. Y, y como todo como todo mundo, ¿verdad? los niños le dicen, por eso te viene, no me agarras esto. Y es como si les dijeras, ve, agárralo. Es una interpretación más bien eh, metafórica, poética, de, la ver de una verdad más profunda. Hay una gran pelea. Que, que, ...que unos cristianos dicen que se creó el mundo en siete días... ...que la ciencia dice otra cosa... ...los autores de Génesis... ...no les interesa eso... ...lo importante es que Dios lo creó todo... ...el método, eh, cómo fue... ...eso es lo menos importante... La, ...la más profunda realidad... ...que nos quiere decir el autor de Génesis... ...es que Dios lo hizo todo... ...el mecanismo, bueno, ya la ciencia... ...tiene algo que decirnos... ...y la iglesia dice, bueno... Hay bastante evidencia de que la evolución, eh, la, la creación eh, y la el proceso evolutivo pueda ser verdadero. Pero tampoco la ciencia no tiene nada que decir de quién creó todo. Puede decir el cómo, pero no puede decir quién lo creó. Exactamente, exactamente. Muy bien. Otro ejercicio, hermanos. Eh, los que tienen su catecismo, su catecismo, como para que lo, lo manejen, lo puedan ver, búsquenme. Los siguientes términos, a ver si me los encuentran, leanlos y ahorita los voy a preguntar, y déjenlos busco yo porque tampoco sé dónde están. Ya encontraron los dos términos. Levanten las manos que ya encontraron el purgatorio. Tampoco han encontrado el purgatorio. Ah, ok. ¿Dónde está el purgatorio? Va, hay un par de lugares donde habla del purgatorio, ok. ¿Dónde se encuentran las cosas? Si tú, si tú estás buscando un tema, en la parte de atrás hay un índice. ¿okay? Ahora, este ejercicio fue un poco capcioso. Fue un poco truco. Porque ¿dónde está el himno en el catecismo? No está. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente. Lo más cercano a, a, a lo que es eso lo encontramos en la sección del bautismo, párrafo 1261, donde se menciona de una manera más bien oblicua, una referencia a el limbo, 1261, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia sólo puede confiarnos, confiarlos a la misericordia divina como hacen el rito de las exequias para ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que les hizo decir, dejad que los niños se acercan a mí, no se los impidan, nos permite confiar que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Obviamente, no hay mención de limbo, entonces, con eso, eso nos dice, como dijo bien el hermano, no es enseñanza de la iglesia que fue lo que nos eh, recalcó el Papa Benedicto XVI, en su papado, de que había sido más bien una opinión teológica. ¿Pero por qué hice este ejercicio? Quería mostrarles, a veces hay ideas, a veces hay cosas que oímos, bueno, hay que venir a la fuente, al catecismo, para ver lo que la iglesia diga. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, cuando me pregunten, les voy, voy a decir, va a ir al catecismo. ¿Ok? Pero ahí, ahí, ahí está la fuente. Sí, y, y lo que Benedicto nos dijo fue eso: de que se, se ofrecía como una explicación teológica, porque bueno, es un, es un problema teológico. Si en la Biblia vemos, y les la enseñanza de la iglesia, que, y es la enseñanza de Jesucristo, que tienes que bautizarse para salvarte, y estos niños se mueren sin bautizarse, ese era el problema teológico que el limbo buscaba darle solución. Entonces la iglesia ahora. Nos, nos ofrece esta respuesta, que más bien los encomendamos a la misericordia de Dios de que de alguna manera un tanto misteriosa para nosotros que conocemos el bautismo con seguridad, se salvan también, ok muy bien, muy bien la enseñanza de la iglesia es que para los que no conocen a Jesucristo, que es el que nos da la salvación eh, se salvan de acuerdo a, a la medida en que hayan respondido a su conciencia, porque la conciencia no es algo que se le da a los cristianos, eso lo tiene todo ser humano, ¿eh? Ese, esa, esa, esa parte interior de nuestro corazón, que es la voz de Dios interior de nuestro corazón, que nos dice lo que es el bien y lo que es el mal, eso lo tenemos todos, entonces en la medida en que una persona que no conoce a Dios, y que no haya sido su culpa, pues puede tener la salvación, igualmente la salvación proviene de Jesucristo, De, de cómo haya seguido su conciencia. Eh, El purgatorio es lo más grande que da. Una gran enseñanza. Eh, eh, la, lamentablemente estamos yendo pues, a paso apresurado, ¿verdad? Pero cada cosa que, que he mencionado te puedes pasar una, una vida entera eh, meditando. Sobre el purgatorio, eh, me parece que fue, estoy dando a recordar si fue Santa Catalina de Siena que, que decía que en una visión que había tenido ella, el purgatorio es esencialmente parte del cielo, pero los sufrimientos son similares a los del infierno, con la diferencia de que tienes la seguranza, la, la, la, la visión de que vas a ir al cielo, vas a estar con Dios, pero la purgación, dice es algo... Igual que el infierno, ¿verdad? con esa diferencia de que ya tienes asegurada la visión beatífica, ¿Okay? el estar con Dios. Pero no, es todo, todo lo que hemos hablado, cada, cada, cada cosita ha sido gran tema. ¿verdad? Aquí les estamos dando, lamentablemente, una, una breve introducción. <coughs> Hoy vamos a empezar. Un poco de Cristología. ¿Ya tuvieron Cristología o todavía no? Ah, bueno, entonces me la salto, ¿verdad? Jesucristo. Cristo no es el apellido de Jesús, ¿verdad? A veces lo tratamos como Jesucristo, ¿verdad? Como Juan Moreno, ¿no? ¿Qué es Cristo? Ungido, ¿verdad? Que viene siendo más bien un título. Un título. Jesús el Ungido. Jesús el Mesías. Jesús el Cristo. Más propiamente dicho, se debe decir Jesús el Cristo. Porque es más bien un título. ¿okay? Jesús el Cristo. Eh, viene del hebreo el nombre Jesús, que quiere decir Dios salva nombre Josué, igualmente, es, es igual, así como María, Miriam, okay. Jesús es más latinizado, María es más latinizado, Josué y Miriam es más cercano a cómo se pronuncia en hebreo, pero es el mismo nombre. Fue aquí donde me, me corrigieron, no, en otro centro me corrigieron cuando dije Miriam una vez, y no es María, no es lo mismo, <ríe> Miriam y María. Eh, Jesucristo, el centro de la catequesis. Todo lo que enseñamos. ¿Cuántos de aquí hay catequistas? Ok. Sobre todo para ustedes. Jesucristo es el centro de la catequesis. O sea, todo lo que hacemos tiene Jesucristo como centro. Cuando tú preparas tu lección, cuando tú te preparas para lo que vas a dar a los niños o a los jóvenes o a los adultos, tu, tu pregunta, tu, tu ancla, tu guía debe ser esta lección, esto que estoy hablando. ¿Cómo habla de Jesús? ¿De qué manera... Toca el misterio de Jesús, el misterio pascual, de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección. ¿Eh? Entonces, cada vez que hace uno catequesis, debe ser cristo-céntrica, con Jesucristo en el centro. ¿Por qué el verbo se hizo carne? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Vamos a ver lo que dice la iglesia, 4, 5, 7. El verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios como dice la primera carta de Juan Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo Él se manifestó para quitar los pecados nuestra naturaleza exigía ser sanada nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta, resucitada habíamos perdido la posesión del bien era necesario que se nos devolviera encerrados en las tinieblas una vez más esa imagen hacía falta que nos llegara la luz estando cautivos esperábamos un salvador prisioneros un socorro esclavos un libertador no tenían importancia estos razonamientos no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Eh, en su catecismo, al final de esa cita, pueden ver un numerito, una referencia, y ven en la parte de abajo, les dice quién fue el que enseñó eso, quién fue el que hizo esta enseñanza. San Gregorio de Niza. Es otra cosa que, que, que tiene increíble el catecismo, porque con todas esas referencias nos apunta también ...a los documentos de la iglesia... ...a los padres de la iglesia... ...todo eso... ...entonces es muy importante también fijarse... ...gran, gran enseñanza de la iglesia... Nuestra, ...nuestra naturaleza... ...nuestra naturaleza como seres humanos... ...estaba enferma por el pecado... ...tenía que restaurarse... ...tenía que restablecerse... ...tenía que sanarse... ...por eso Dios... ...en su infinita bondad y misericordia... ...nos manda a su Hijo Jesucristo... ...y, y, y es bastante propio... ¿verdad? ...porque un hombre nada más no podía efectuar la reconciliación de la humanidad con Dios. Y si hubiera sido únicamente Dios, pues dice uno, bueno, pues es Dios, ¿verdad? Pero un Dios hecho hombre, que dice San Pablo, se despojó de su divinidad, tomó nuestra naturaleza humana, es el mediador entre nosotros y Dios. Entonces, lo que da, da por resultado que sea Dios y hombre es que puede restablecer esa relación, primero que nada, y también tiene la consecuencia, número dos, que puede ser imitado, porque también es acto humano. Jesucristo cuando sufrió, a veces tiene uno la mentalidad, bueno, es que como era Dios, por eso soportó todo. No, no, ese es un error. Jesucristo lo soportó todo, soportó el, el peso de nuestros pecados en la cruz, porque estaba apegado a la voluntad de Dios. Él sufrió, y sufrió más que lo que hubiéramos sufrido nosotros, porque su naturaleza humana era una naturaleza que no estaba manchada por el pecado. Por eso es tan grande este misterio de, de Dios hecho hombre, porque al ser Dios, como les digo, que, quédense con esto, hermanos, si no se quedan con nada más el día de hoy, quédense con esto. Dios hecho hombre porque siendo Dios puede restablecer Esta relación entre Dios y el hombre. Y como humano, como hombre, puede ser imitado. Porque bueno, como imita uno a Dios? No, no, no, puede. Pero en su humanidad, lo que hizo Jesús, lo que nos enseña, eso puede ser imitado. ¿Okay? Preguntas, comentarios. Absolut, absolutamente cierto lo que dices. Eh, Jesucristo... Nos vino a enseñar el amor del Padre. Es la manifestación plena del amor del Padre. Muy cierto lo que dices, muy cierto lo que dices. Eh, verdadero Dios, verdadero hombre. Un, un ejemplo ahí de un par de herejías. En su clase de Cristología ustedes manejaron, ¿verdad?, los diferentes errores acerca de la naturaleza de Cristo que se pueden resumir, como todo, un desbalance. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero todos los errores, es el tender ya sea demasiado a la divinidad y descuidando la humanidad o al contrario poniendo el énfasis a la humanidad y descuidando la divinidad eh, ese es el origen de los errores cristológicos ya de ahí hay muchos más ¿verdad? porque eh, hablan también de si tenía una naturaleza, si tenía dos ¿cuál es la relación entre las dos? ok, entonces hay muchísimo, muy interesante la rama de la cristología que estudia la naturaleza de Jesucristo para nosotros enraizados en la enseñanza de la iglesia Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre ¿Okay? ahí, ahí tienen esos números leanos leanos ustedes María la enseñanza sobre María estamos ahora en el número 491 María que dice la iglesia, que es nuestra fe, es Madre de Dios. Eh, María llena de gracia, como, como es el testimonio del de Evangelio de Lucas. Eh, así la saluda su prima Isabel. El ángel, eh, perdón, el ángel Gabriel es el que le da el título. Eh, la saluda como llena de gracia, Lucas 1.28. Eh, ¿Qué significa decir que la, la Virgen es la Inmaculada Concepción? Que por un don especial de Dios, ella es concebida sin la culpa del pecado original. No se refiere al nacimiento de Jesús, muchas veces nos equivocamos, no. Se refiere a su concepción de ella. Que por, por un don especial, Dios le concedió ese regalo. La tradición oriental le llama la Toda Santa, Panagia, también un título muy hermoso, Teotocos, la que llevó a Dios en su seno, María siempre virgen. Teotocos, sí, la, la, sí la, tradu la traducción de Teotocos eh, es esa, la que, la que tuvo a Dios en su seno. ...porque esa es nuestra fe... ...que... Desde el, ...desde el momento de su concepción... ...Jesús tiene la divinidad... ...hay otras herejías... ...el Nestorianismo es una de ellas... ...que decía no... Eh, ...después fue que Dios lo elevó a una cierta dignidad... ...no... ...para nosotros desde siempre... ¿verdad? ...desde su concepción... Eh, ...para decirte de verdad... ...no sé exactamente... ...el significado de tocos... ...de obviamente la raíz es Dios... En inglés se traduce literalmente the God-bearer, la que cargó a Dios. Entonces, no sé si hay alguien aquí que sepa latín o griego que nos diga, pero esa es, esa es la traducción eh, literal que le dan en inglés, God-bearer, la, la que cargó a Dios. Okay. Uh -huh. eh, y ese fue el título que le da la iglesia eh, eh, en el concilio de Efeso, eh, Éfeso en el año 431 defendiendo eh, a María de esa herejía que decía que, que no era madre de Dios. Que era madre de Jesús, pero no madre de Dios. ¿Okay? Siempre virgen. Otra cosa que también nos toca muchas veces defender ¿verdad? su perpetua virginidad. ¿Okay? Eh, a los protestantes se les hace difícil esto. ¿eh? Pero yo creo que están proyectando más bien sus, sus propias cosas. Que dicen, no, que cómo puede ser que después de que estaba casada... que Bueno, el, el problem, sí, el, y el problema es que al negar que María es madre de Dios, se niega la divinidad de Jesús. Ese es el problema. Claro. Absolutamente, absolutamente. Eh, sí, por eso es problemático, ahora con estas películas, ¿verdad?, porque, porque traen sus propias ideologías, ¿verdad? Eh, para nosotros, y, y no creo que sea... Eh, esto a nivel de, de dogma o de, de algo que sea absolutamente cierto pero cabe decir que si ella fue concebida sin la culpa del pecado original parte del resultado del pecado eh, son los dolores del parto entonces no tiene maría no teniendo maría eh, la mancha del pecado como consecuencia se entendería que no debería tener los dolores del parto entonces por eso a veces Aunque son muy buenas las producciones, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque sobre todo son protestantes, ¿verdad? Traen sus propias ideologías. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de... Bueno, ya. Y es, la... es la última. Terminamos con lo que quería decirles. Nos apuramos. ¿Alguna otra pregunta, comentario, receta de cocina? quejas en el segundo piso, como siempre? siempre virgen, antes, durante y después del parto, o sea que eh, eh, en un caso común y corriente, obviamente la, la concepción de, de un nuevo ser conlleva la pérdida de la, de la virginidad, en el caso de nuestra madre María, tanto la concepción que es por obra del Espíritu Santo, mantiene virgen, al igual que en el parto, por eso una película que te muestre cómo nació Jesús Pues ya está mal, porque es algo misterioso cómo sucedió, cómo se mantiene la virginidad de María durante el parto y después del parto, al, al continuar sin conocer hombre. Siempre virgen, perpetuamente virgen. Ah, devuélvame las hojitas por ahí, no se las queden, para mandarle su su correo electrónico. Tengo dos, me faltan dos, me faltan una y dos, muy bien. Gracias gracias muy bien ponemos de pie para despedirnos como debe ser